Vamos a saludar a la Directora General de Asistencia Social y Comunitaria, Cintia Salabardo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, Cintia, eh, contanos este, cuál es la, la situación actual, sabemos que están en plena búsqueda activa tanto en Santa Rosa como en General Pico, o, o sabrás vos precisarnos mejor eh, cómo describirías la, la tarea que están haciendo en estas horas. Sí, nosotros retomamos con las actividades que veníamos desarrollando, se están intensificando en estos días la búsqueda activa, eh, que nosotros consideramos que son acciones que nos van a, a permitir llegar un poco más a tiempo y poder interrumpir la transmisión de los contagios, que es lo que venimos trabajando, no solo en Pico y en Santa Rosa, sino que también en, en varias localidades de la provincia. ¿De qué se trata esta búsqueda activa? ¿Cómo, cómo la realizan? Eh, la metodología establecida de en esta, en esta instancia es, nosotros hacemos una recorrida en un territorio, un rastrillaje, podríamos mencionarlo de esta manera, es casa por casa, donde nosotros la intención y lo que se pretende con, con esta acción concreta es, en principio, poder llegar a la comunidad y, dialogar con todos los vecinos y las vecinas y poder hacer un repaso junto con ellos de, de la de los síntomas de con la finalidad específica de no minimizar ningún síntoma de que si referenciamos un dolor de cabeza o un malestar estomacal o un cuadro de vómitos o diarreas que son los, los últimos síntomas que se fueron sumando a, a los que ya estaban establecidos, no se los adjudiquemos a otras cuestiones y siempre los relacionemos con esto en el contexto actual epidemiológico en el que nos encontramos. sí uh -huh. Y también eh, la otra finalidad que nosotros tenemos y que perseguimos es seguir trabajando con cada uno en reforzar las medidas de prevención y seguir cuidándonos, que es fundamental. Bien. Eh, ¿Cómo describirías la situación actual de trabajadores y trabajadoras que hacen esta tarea? No solo esta, sino toda la que tiene que ver con el, el rastreo, el seguimiento de personas. Nosotros el trabajo lo llevamos adelante con todos los operadores comunitarios de salud que tiene la, la dirección, que es un ámbito nuevo en el Ministerio de Salud, nuevo de la, de esta gestión. ¿sí? Ya llevamos casi un año que, Eh, trabajando, pero lo llevamos adelante con todos los operadores comunitarios que tenemos, eh, tanto el territorio como el centro de monitoreo que está a cargo nuestro, que, tiene, que es el espacio en el cual nosotros desarrollamos todo lo que tiene que ver con la, la estrategia de acompañamiento de todas las personas que se encuentran cumpliendo con la medida de, de aislamiento obligatorio por ser identificados como contactos estrechos de un caso positivo confirmado de COVID o los los contactos estrechos estrechos, es con lo que venimos trabajando desde el mes de agosto. Pues, eh, eh, claro, eh, también ha cambiado la, la, me, las medidas sanitarias en cuanto a esto de ser el contacto de un contacto estrecho. Sí. Eh, a partir de ahora cómo es cómo se resuelven Sí nosotros esto lo eh, cuando nosotros identificamos a una persona como contacto de estrecho de estrecho siempre se establece el marco se lo encuadra en cuál es el momento actual en el que estamos y cuál es la estrategia particular que se lleva adelante eh, en ese momento nosotros hicimos toda una evaluación desde el mes de agosto con eh, tomamos algunos ...casos positivos y la cantidad de contactos estrechos... ...y la movilidad que esas personas tuvieron en esa línea... ...y pasamos de tener un aislamiento obligatorio... ...de el contacto estrecho estrecho y su grupo familiar... ...por 14 días, después pasamos a tener y llevar adelante... ...el aislamiento obligatorio de 14 días... solo de la persona que era considerada como contacto estrecho... ...y trabajábamos mucho con el grupo familiar en reducir la circulación, solamente realizar actividades esenciales, ir a trabajar y volver, y ahora lo que se está llevando adelante es una estrategia particular que tiene que ver con el aislamiento por un periodo de siete días del contacto estrecho a estrecho, solo de la persona, no de su grupo familiar. Al día séptimo, si transcurrió este periodo de tiempo sin síntomas, nosotros establecemos el eh, una modificación que es una supervisión en tránsito que es lo que nos marcan en la plataforma control salud con la que estamos trabajando y la persona debe desde el día 1 tener descargada la aplicación control salud y hasta el día 14 lo seguimos monitoreando y ¿sí? la responsabilidad que es, es mutua siempre y tiene que ver con que cada una de esas personas que fue identificada como contacto estrecho de estrecho, si transcurrió sin síntomas, más al día séptimo, levantamos la medida de aislamiento obligatorio y el último periodo de 7 días que quedan hasta cumplir los 14, hacemos una supervisión eh, desde la aplicación y nosotros monitoreándolos. ¿Qué sucede en el caso de muchas de las personas que no, no pueden acceder, no tienen eh, un, un celular para poder descargar esa aplicación? Digo, es un tema recurrente que sucede con las clases virtuales, con, con toda esa adecuación que se ha tenido que hacer en este contexto. ¿Y qué pasa con esas personas que no pueden tener, no, no tienen acceso a esa tecnología para descargar la aplicación? En este caso, nosotros lo que hacemos es continuamos con el seguimiento y el acompañamiento diario de todas las personas que tenemos en aislamiento, más allá de la condición en la que se encuentren, sí en el cuadradito donde los ubiquemos. Eh, nosotros hasta el día 14 nos seguimos comunicando con ellos, a pesar de que tengan descargada la aplicación y vuelquen sus datos médicos desde la aplicación. Nosotros hacemos cubrimos el periodo de los 14 días de aislamiento obligatorio de todas maneras. Tenemos una comunicación diaria con ellos, a veces hasta dos o tres veces por día, dependiendo cada una de las situaciones porque es real lo que vos me lo que vos me planteas de que hay muchas familias que no todos tienen la posibilidad de, de, de contar con el instrumento tecnológico para poder desarrollar es eh, lo, la información que nosotros necesitamos y también tenemos un grupo poblacional que es sumamente heterogéneo con el que trabajamos los aislamientos entonces tenemos niños, niñas y adolescentes que no todos tienen esa posibilidad, entonces lo que se busca, así como el Ministerio de Educación estableció sus estrategias particulares para poder llegar a todos esa, a esos niños, niñas y adolescentes que no contaban con el instrumento tecnológico para poder eh, continuar con, con el ciclo lectivo, nosotros lo realizamos desde otro lugar con la estrategia que tenemos implementada desde el Centro de Monitoreo. Uh -huh. Cintia... Eh, eh... ¿Qué tipo de asistencia le dan a, a las personas que están aisladas y cómo evaluarías la articulación, si es que existe, con las municipalidades, sobre todo las más grandes, como la de Santa Rosa? Eh, te hablo particularmente de Santa Rosa. En el interior por ahí resulta más fácil todo, sí porque son menos personas y demás. Nosotros la experiencia que tenemos, que lo venimos trabajando desde el mes de marzo con el municipio, eh, sobre todo en lo que es asistencia alimentaria, la verdad es que eh, tuvimos al principio que sentarnos para titular y demás, pero fue algo que se aceitó eh, desde el inicio de, de, la, de la de la situación, eh, cuando se declaró el alerta sanitario y lo estamos trabajando muy bien con el área de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. No sí. tenemos ni, digamos, no vamos revisando cada semana, lo vamos, pero lo estamos trabajando coordinadamente. Uh -huh. y, y, y la asistencia que, que se brinda del Estado, tanto de, de ustedes como de los otros organismos, ¿cuál en concreto, además de las que ya explicaste, por supuesto, el seguimiento, la consulta permanente, eh, digo cuando se, se generan algunas necesidades que van más allá de eso, eh, ¿qué presencia tienen? Las, las situaciones que se presentan son muy variadas, porque hemos tenido situaciones desde ir al domicilio de una persona que inició su aislamiento por ser positivo y se trasladó a un hotel a buscar el loro, por ejemplo, y llevarlo al domicilio de un familiar que le iba a poder cuidar hasta que esa persona vuelva al domicilio. Claro. Y nosotros, los promotores que tenemos en la dirección, también hemos realizado ese trabajo. Eh, desde acercar nosotros... Las pautas que establecemos a las personas aisladas tienen que ver con alarmas y alertas que tenemos que tener en consideración en ese proceso, y si solicitamos que nos iniciemos una toma de temperatura y no tienen acceso al elemento particular que necesitamos para eso, se acerca el termómetro, hemos tenido varias situaciones de ese tipo. Eh, sobre todo lo que más nos preocupa, que es algo que también lo pudo trabajar de, con muy buenos resultados, tiene que ver con las cuestiones laborales. ¿sí? Uh -huh. eh, nosotros implementamos una certificación para que todas aquellas personas que tienen esa condición de contacto estrecho o estrecho estrecho y que deben cumplir un aislamiento, tengan la certificación que corresponde para presentar en sus lugares de trabajo y que eso no les genere dificultades. No hemos tenido que, que acudir a la instancia legal eh, en ninguna de esas situaciones, Eh, siempre se pudo resolver dialogando con las personas, eh, lo, siempre tenemos la, el asesoramiento de, del área laboral, eh, sobre todo la dirección de relaciones laborales y de la delegada, con quien hablamos habitualmente sobre este tipo de situaciones, pero eh, lo pudimos ir resolviendo, que es lo que uno, por ahí, nosotros más tenemos en consideración porque entendemos que 14 días de aislamiento, si lo decimos asesoramiento, Sí, en el momento no lo recibimos de la mejor manera, esa es una realidad. Nos dicen, tenemos que cumplir 14 días de aislamiento y la recepción no tiene, digamos, no es de la mejor manera. Después de que nosotros establecemos el diálogo con ellos y un vínculo con cada una de las personas aisladas, que lo vamos pudiendo eh en dialogar de otra manera, establecer otras pautas Ahí surgen todas las necesidades y se van resolviendo según cada situación que son todas diferentes. Bien. Cintia, una última pregunta y y ya más más política si querés, pero te tiene que ver, te pregunto cómo toman en medio de este laburo los los reclamos que hay, recién lo, lo conversábamos, es un tema presente, algunos reclamos genuinos de que abran la pampa, otros este de otro tipo con el, con otros intereses. ¿Cómo influye eso en el ánimo de los trabajadores y trabajadoras que, que están en el día a día laburando? Eh, sí hay una realidad que uno, la persona que está del otro lado puede vivenciarlo de una manera diferente. ¿sí? Eh, la provincia, y también lo han dicho otras autoridades, la provincia no es que se encuentre cerrada, nosotros tenemos abiertas actividades económicas casi en su totalidad, Eh, sí tiene algunos requisitos del ingreso a la provincia de La Pampa que tienen que ver particularmente con la estrategia eh, sanitaria que uno va implementando en función del contexto epidemiológico actual que es el que hay que cuidar, eh, pero tiene que ver fundamentalmente con eso. Eh, nosotros en su momento, cuando estábamos más abocados también al tema de, de las personas que ingresaban con los permisos, Tuvimos muchas situaciones de, de personas que se acercaban a, a la caminera del límite con otras provincias que querían ingresar y no habían gestionado el permiso por desconocimiento o porque era muy reciente la medida o porque realmente no les interesaba gestionar el servicio y siempre se ha resuelto de la mejor manera, sobre todo para la persona que está en ese momento en esa situación particular y que necesita regresar. Eh, se irá viendo a medida que se vaya terminando, digamos, que, que el contexto epidemiológico de las otras provincias sea en comparación con el de La Pampa, esté lo más equilibrado posible. Eh, pero sí tenemos, y reclamos miles de todos lados. Lo que yo sí considero es que deberían poder... Eh, aportar más a la situación, sobre todo, recién estaba terminando de leer una noticia del día de ayer, de los diputados de, de la oposición donde plantean que, que el Estado no escatime gastos y recursos en la contención de las personas que se encuentran internadas o en aislamiento. sí y creo que ellos deberían darse el tiempo y la oportunidad de de tomar conocimiento de todo lo que distintos organismos del Estado están trabajando con la pandemia en el actual contexto en el que nos encontramos. Uh -huh. Creo ¿Vos decís que, que están esto, desinformados los diputados del PRO en este caso? Totalmente. vamos Sería sumamente importante para todos que ellos puedan darse el espacio para, para interiorizarse más profundamente de todas las acciones que se están llevando adelante que no solo las desarrolla el Ministerio de, de Salud de la provincia, sino que todas las áreas participan de esto, porque es una política integral la que se lleva adelante. Y las respuestas son integrales también. Entonces, no es que uno puede salir corriendo a resolver de una manera. Todo es consensuado y hablado. Por eso creo que ese tipo de reclamos son los que más ruido generan en este contexto. Digo, sería yo considero que sería sumamente eh, oportuno que, que ellos se ven en este momento. Así como nosotros siempre trabajamos esto de, de la escucha activa con los promotores, eh, que son los que se comunican a diario con las personas que están en aislamiento, ellos deberían poder hacer lo mismo y poder darse la oportunidad de conocer todas las acciones que se llevan adelante. Cintia Salabardo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Cintia Salabardo es directora general de Asistencia Social y Comunitaria.